Nambulcafe, viajera de Guam, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, kuikui, kui, feita, kinepichi gsau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 Mis diez y sus diez hermanos hermanos mari mariú buena mis diez y sus diez a, amigos mari mari Compuche Furimapumeu. mis diez y sus diez a toda la gente en tras la sierra cacó walmapumeu y a toda la gente en el Gumapu kua ko bienvenidos tu fachifetá Nampulcafe esto es Nampulcafe así es Feleita tiñahue esto es Nampulcafe transmitiendo desde el valle y tras la sierra. Eh, nuestro programa El Viajero y la Viajera del Hualmapu acá en Tras la Sierra Córdoba para todo el Gualmapu a través de nuestra señal de internet fmcierrascomechingones.blogspot.com.ar bienvenidos nuevamente eh, en este mes tan especial para los mapuches en esta época donde se cierra un ciclo, es nuestro fin de año Para algunos parecer extraño, pero hace miles de años, esta es la época en que se cierra un ciclo y comienza uno nuevo, porque es época de Huatripantu, el Año Nuevo Mapuche, el Año Nuevo para todos los pueblos originarios del de hemisferio sur de este planeta, de esta gran nave espacial. Y para comenzar este programa, queremos compartir una hermosa canción de Ismael Serrano que se llama Nana para un niño indígena. Una, una canción para dormir, para, para calmar a un pequeño Y ese pequeño eh, es un pequeño mapuche eh, En él se inspiró Ismael Serrano, este madrileño Y mm, nos relata eh, la, la mirada de un niño De un niño de su entorno, de la dureza del entorno actual mapuche Pero de la esperanza, de los sueños, del peuma Esto es Ismael Serrano, Nana para un niño indígena. Que la luz que se cuela por el tamiz de tus sueños alumbra esta noche y limpia el cielo del mundo y que vuestro sueño custodie el futuro Nújame que un sueño nos salvará, de tanto olvido, y espantará a lágráquia fecha. No llegarán el monstruo con dientes de acero, rencor y escamas, y su ley marcial, que a la tarde llegó un mensajero, golpes a montañas, diciendo que traerá música y flores por la mañana. pequeño que en el país al que va dormido escriben la a historia a szíve nem érzed, akinek a szíve nem érzed, akinek a szíve nem érzed, a a Alumbre esta noche y limpia el cielo del mundo. Duelenete que vuestro sueño. Al lado del Fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. ti así es, en el Fogón, en el Kutalwe, este primer bloque de nuestro programa Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu, desde tras la Sierra Córdoba, transmitiendo para todo nuestro país mapuche, el Hualmapu de de Oriente y de Poniente, en la actual Argentina, y el actual Chile, para, para nuestra gente, para todos los que nos escuchan en el valle y, y a, también afuera, en el extranjero, el cultural Este fogón es el espacio en el que hablamos con Mailén de nuestra cultura, de nuestra historia, de los piam, las historias mapuche. Y, y en esta fecha importante como es el huetripanto, el año nuevo mapuche que se acerca, ahora en este solsticio de invierno donde realmente comienza el ciclo natural del hemisferio sur de, del planeta los mapuches nos preparamos para un cierre de ciclo y para el comienzo de uno con ceremonias muy importantes y, y en ese huetripantu queremos compartir un hermoso poema de Licura Chihuahilaf sobre el huetripantu Año nuevo mapuche, nueva salida del sol 4, 4, 4, 4 y el sol en un cántaro quebrado entre las Hierbas, las aves, esconden sus cabezas y parece que la vertiente posee el, mur el murmullo de tu corazón Huetripantu, dicen las niñas, y el rocío que recogerá la lluvia He vuelto, les digo, ahora soy un niño ¿Han visto la avestruz? Traigan plantas, traigan flores, juguemos a los juegos de los antepasados bebamos Qué hermosos en el cielo están los árboles con sus troncos de plata. En ellos se miran estos sueños y los ríos que caen de la luna. Cuatro, cuatro, cuatro. Contigo he estado despierto, madre tierra. Y en la mañana el agua fresca es una constelación. Cuatro, cuatro, cuatro. Ya ha descansado el sol. Ericura Chihuahilaf, Quechurewe, 1952 y así con este poema queremos recibir en este fogón, en este espacio, en esta radio que, que huele a humo, a humo de, de este sur del continente, y queremos recibir un, eh, no quiero decir invitado, porque es parte de la radio, pero era algo necesario, porque en este cierre de ciclo, en este cierre de año, en este fin de año mapuche, que para muchos es extraño, pero como decimos hace 10.000 años, venimos practicando esto, este fin de año, Queremos cerrar este ciclo, si bien este es nuestro sexto programa NFM FM Sierras, desde tras la Sierra Córdoba, eh, es importante que también eh, en, en este trabajo, en este esfuerzo, en, en, en este Nampulcafe, este programa El Viajero del Guadalmapu, cerremos un ciclo y, y agradezcamos por este trabajo que se ha logrado hasta ahora eh, eh, para este fin de año Mapuche. Y, y pedir por un año nuevo mejor, por un año con mucha esperanza, eh, con cambios para nuestra comunidad, para nuestro entorno, nuestra familia. Y para eso queremos también compartir con todos los que nos escuchan en Tras la Sierra y en el Gualmapu en general, nuestros hermanos Uluche allá en Chile que nos escuchan, para que tengan el parecer, la visión de, de nuestro Peñi, de nuestro hermano Carlos Stancich, Y, y su compañero Pablo Merola que fueron quienes nos abrieron un espacio en esta radio para poder realizar Nampulcafe y, y hoy día Nampulcafe somos estas cuatro personas Mailen, Pablo y Carlos y, y quien les habla Coyam y por eso invitamos a, a este especial programa de, de fin de año Mapuche a nuestro hermano Carlos Stansich muchas gracias muchas gracias chicos este realmente nosotros <coughs> con Pablo eh, nos hemos sentido muy bien desde que eh, contamos con, con vuestra compañía aquí en, en la radio y en lo personal le acaba de decir a Pablo de que me había gustado mucho eh, el último programa que es el es, es, es uno de los pocos que he podido escuchar de punta a punta porque se reproduce durante los días de la semana y es cuando he estado haciendo algunas actividades así que digo es un un artículo de lujo eh, el programa que hacen con Colán y Colán y Mailen y no, yo en lo personal les agradezco no les agradezco que me hayan invitado este Pablo también tendría que haber estado acá sino que en este momento está ahí con, con la máquina de de decir cuándo pasa el sonido y cuándo se queda y cuándo sale la música y cuándo nos da el micrófono que no es poca cosa y bueno además que no, me parece que no le gusta mucho hablar pero sí hacer no es una persona, Pablo, este, que hace y hace y, este, y que además que es el, la mano derecha de ustedes en este programa yo prácticamente no, no participo y este, bueno espero no llevarme ningún laurel ya que no me los merezco Y, y además estoy soy yo la agradecido de que, que, que me hayan convocado en este en este programa felicitas a ti así es eh, sí pues a Pablo lo estuve hablando esta mañana, esta tarde eh, al mediodía con con esta idea no improvisada porque ya lo teníamos pensado que era importante en algún momento eh, transmitir eso que la gente pudiera Eh, eh, saber o entender eh, cuál era la iniciativa de ustedes para abrirnos este espacio para... Eh, si bien yo entiendo en el, en el tiempo que nos hemos conocido que ustedes tienen una manera de trabajar, la radio comunitaria es una manera también de, de ejercer de hacer un ejercicio político y, y nos hemos sentido siempre como en casa ha sido tan natural que no buscamos muchas explicaciones pero es importante que la gente sepa que detrás de, de este programa eh, eh, las cosas no son tan sencillas, hay un compromiso hay una visión y, y hace un eh, tiempo leí, estaba leyendo un, un reportaje sobre Cusco como cuatro comunidades se unen cada año también en este mes de junio ...para hacer un puente tejido, que renuevan cada año. Y desde que comenzamos el programa Nampulcafe, hablamos de que el objetivo de esto... ...era generar un puente, de conocernos, ¿no es cierto? Porque eh, todos nosotros somos habitantes del Gualmapu, de este país mapuche... ...que muchas veces es desconocido, pero siempre hemos estado acá. La historia oficial ha silenciado eh, nuestra palabra... Pero aquí estamos resignificando Nampulcafe, este viajero del Hualmapu, pero también buscando ese nexo. Y ese puente se tiene que renovar eh, constantemente, porque muchas veces nos ponemos solo desde la vereda del frente, desde una posición particular, desde una militancia, pero todos habitamos este suelo. Y, y el otro día nos hacíamos la pregunta en el programa anterior a propósito del huetripantu, ¿cómo nos definimos los hijos de este suelo? seguimos anclados a ideas foráneas tenemos un apego con esta territorialidad con su pasado indígena eh, y dentro de, de ese contexto entonces este programa y esta, esta conversación de Fogón Este Nutram era importante que estuvieran ustedes lo, los creadores de esta radio los que nos dieron el espacio entonces en ese puente que, que te nombraba Eh, ¿crees tú que se puede eh, mantener el, el tiempo? ¿te imaginaste que ibas a tener un eh, junto con Pablo un programa mapuche en este lugar del territorio, en el norte de, del territorio mapuche ¿lo imaginaba en algún momento? Eh, ¿y cómo lo proyectas? ¿piensas que ese puente va a dar fruto? Eh, creo que es una, una pregunta bastante fácil de, de responder quizás no de concretar o ser demasiado objetivo, pero sí de dar una respuesta más general. Creo de que, que nuestra radio eh, ha tenido muchas idas y venidas, ha pasado mucha gente por acá por estos micrófonos en siete, ocho años, siete años creo que lleva ya FM Sierras. Y, y quizás no hemos pensado, me parece, estoy hablando un poco en plural, pero Digo que alguien eh, del pueblo mapuche pudiera hacer un programa en nuestra radio, pero lo que sí te puedo decir que nos gobierna eh, la apertura hacia la cultura y, y hacia las diferentes culturas, sea de donde sean eh, y, y más si, si tienen que ver con nuestras raíces, con las raíces de este de este territorio ancestral que es la América. Eh, la América toda, ¿no? fundamentalmente. No, nunca hemos pensado, este, ni con Pablo, ni con Horacio, que también nos acompaña, ni con mi compañera, Marine, eh, nunca se nos hubiese ocurrido hacer una radio que, o un programa que censurase eh, ningún tipo de, de forma de, de cultura. Eh, si, si, no sé si te respondo, pero eh, lo que que hemos planteado fundamentalmente para hacer esta radio, entre otras muchas cosas, el respeto, el respeto por las diferentes formas. Eh, creo, que, este, creo que por ahí hemos sido aculturados, por eso nos hemos encerrado, quizás hablo como, como cordobés, como argentino, eh, un poco cerrado por diferentes cuestiones eh, políticas, territoriales que nos imponen... Este, Eh, las grandes corporaciones a, a pensar de que en el otro lado hay un enemigo nunca este, pensé de que de que del otro lado hay un enemigo nunca pienso eso y menos de personas que a los cuales eh, por su cuestión histórica y territorial tienen mucho más derechos quizá que personas como yo que somos la segunda y tercera generación de, de europeos eh, instalados en este territorio, o sea, yo no tengo la culpa de todo lo que ha sucedido, pero sí me hago cargo de lo que, de lo que a mí me compete y esa forma de hacerme cargo es respetar al a hermano, respetar a otros pueblos este, eh, que, que tienen verdaderas raíces en este continente, así que vos como una persona... Eh, o Mailén también ¿no? que nos está escuchando que ella creo que nació en Argentina o ha, ha nacido en Argentina así es. es argentina y con sangre este mapuche obviamente porque su papá es mapuche me parece que es una forma de, de verdaderamente de establecer puentes eh, de amor de de solidaridad de comprensión y ver en el otro el hermano sea de donde sea así que eh, yo los felicito a ambos no este hoy Hoy pensaba, este, y se lo dije a Pablo, eh, qué responsabilidad te tendrán eh, o, o, o probablemente vayan a tener los los maestros de Maylen, ¿no? que Me imagino eh, una niña este, muy joven eh, haciendo un programa de radio con su padre, con la responsabilidad que tiene su padre de trasladar eh, parte de su cultura oral, de su poesía, de su mirada, de su mirada política de ver el mundo. Eh, de, de sus creencias y, y de pronto qué responsabilidad sentiría yo si fuese docente de, de Maylen, no, eh, o sea verdaderamente este, se duplica, no es lo mismo eh, pensar eh, en un niño argentino que un niño argentino que tiene parte de sus raíces están este, en, en en otra cultura. Eh. Entiendo. Eh... <coughs> quizás eh, o sea, no preguntaba no sé, expectativas materiales obviamente porque estamos haciendo un programa de difusión pero eh, lo pensaba porque es importante que en ese nutrama, en esa conversación eh, intercultural si queremos llamarla eh, se, somos habitantes de este suelo y, y, y hay una diversidad Obviamente, eh, lo hemos transmitido a través del programa, de los sucesivos programas, de que los mapuches no vemos a la sociedad argentina ni a la chilena como nuestros enemigos, porque hay una responsabilidad histórica del Estado, sí. Pero hoy día coexistimos, vivimos en una situación, y como en el programa pasado... Eh, compartimos una canción de quelentaro que se llamaba La Puebla, la historia de un campesino criollo que, que escuché, ten, ten, escuché, sí. tiene un padecimiento muy similar a los de los mapuches tampoco hay que ser vulgar en decir bueno, eh, eh, los cristianos los judíos, los musulmanes los mapuches somos todos iguales porque tenemos ciertos valores, no es así eh, pero eh, sí hay cosas transversales que se cruzan en nuestra cultura, hay valores que, que se entrelazan, quizás hay visiones religiosas Con, eh, con caracteres muy diferentes pero en el fondo el, el humanismo que hay de fondo eh, la manera de habitar la manera de vivir en un suelo eso es lo primordial y eso es lo que tratamos de transmitir entonces eh, tener la visión de los creadores de esta radio es importante porque por algo estamos acá por algo no, hemos, no han surgido de manera tan natural estos espacios en otros medios por eso los mapuches Eh, estamos eh, en esferas muchas veces de, de radio que tienen una manera de ejercer su trabajo y, y una manera de, de andar eh, y de caminar a través del tiempo de, de las etapas políticas que vive un país un pueblo, una sociedad eh, estamos hoy día como eh, decimos quizás acá estamos en la frontera norte pero hay otras zonas en el sur argentino o en el sur de Chile donde Mapuche y criollo viven el día a día, conviven el día a día, donde hay lugares donde hay hay, eh, hay, hay mucha más pugna por los recursos, por la tierra, quizás eh, se vive el racismo más, más directamente, o, o desde ambas partes, ¿no es cierto?, desde, desde ambas culturas, pero quizás... Este este espacio, esta tierra de fronteras este norte del Hualmapu, nos da también de, la posibilidad de hablar desde, desde cierta paz sabemos que estamos en un contexto duro eh, que somos parte de, de sociedades que, que, que trabajan políticamente, que buscan eh, recuperar sus derechos, tenerlos en sus manos eh, pero pero eh, todavía tenemos en esta tras la sierra en este lugar el espacio para hablar con esa libertad entonces la pregunta también hay que hacerse si yo estuviera en un contexto más duro seguiría atendiendo esta posición porque ya ya lo he hecho quizás no en el ámbito de la radio pero esa pregunta a muchos amigos que viven en los territorios en el corazón del territorio mapuche donde quizás eh, su familia tienen terreno y los mapuches los reclaman entonces yo siempre he eh, Hago esa pregunta, es decir, ¿realmente tendré el valor eh, de, si estuviera en una situación así, continuar pensando lo mismo de esa otra sociedad que demanda lo suyo? ¿Tendré la, la, la, la suficiente fortaleza para poder mantener esos principios eh, frente a demandas que por ahí son vistas como violentas, eh, atropelladoras, O, o, o que poco menos piensan que las demandas mapuches suelen ser como, eh, casi como puritanistas, de que fuimos la sociedad idílica, la gran sociedad de los pueblos originarios y que demandamos casi una pureza territorial, sabiendo que no es así. Pero, ¿qué piensas de eso? Y es una pregunta complicada, porque de pronto te, la estás, te estás haciendo una, una pregunta desde tu propia realidad que evidentemente no es la mía, la mía es simplemente eh, el aceptar, eh, el conocer, el intercambiar. Eh, creo, que, creo que fundamentalmente debo mirar con respeto eh, todo lo que, todas las exigencias de aquellos pueblos que han sido pisoteados por la colonización de todos estos territorios eh, no sé eso me rige a mí fundamentalmente el respeto y el, el reconocimiento yo creo que eh, fundamentalmente lo, lo que se pide son territorios para poder este ser para poder eh, conservar eh, esas raíces esas costumbres esa cultura y a mí me parece que si yo eh, si, si en mí estuviera eh, otorgar los derechos de Eh, que han sido eh, quitados o privados, yo no, no dudaría en hacerlo. Y lo que sí entiendo que eh, a los pueblos originarios no se les devuelven fundamentalmente sus territorios, bueno, porque hay un apetito este, de las grandes corporaciones por quedarse con ese territorio, que no solamente se lo habrán quitado al pueblo Mapuche o a los otros pueblos, sino también a nosotros mismos los que habitamos un terrenito de diez por de diez por cuarenta o que hemos podido acceder a una propiedad y así es eh, bueno por por ahí va la idea porque eh, en el fondo lo que me a mí me mueve también es es cómo tiene que ser un ejercicio ese conocerse mutuamente ese puente del que hablamos en Ampulcafe Eh, porque es la única manera de poder entender en profundidad qué es lo que el otro ama desde su perspectiva desde su manera de habitar el mundo eh, está bien eh, hay una realidad que como dices tú muchos son hijos de, de gente que llegó acá desde afuera pero son habitantes más nuevos pero crees tú que ese habitar de esas sociedades de esos descendientes de 200 años como son estos estados criollos eh. ¿Van en algún momento eh, a, a, a, a tomar, a aferrarse a, a lo que las culturas que habitamos acá hace más de 10.000 años entregamos en nuestra sabiduría, en nuestros conocimientos, en nuestra manera de, de ver el mundo, lo que defendemos? ¿Crees tú que realmente va a haber un cambio a futuro? Porque todo lo que vemos lamentablemente son noticias de allanamientos, de prisión de criminalización de los dirigentes políticos indígenas y eh, como decías tú hace un minuto, mi hija hoy día no tiene el derecho de poder aprender y educarse en su idioma, o sea, en la manera porque en un idioma está la música la música en el sentido de cómo nosotros eh, conceptualizamos nuestro entorno y Y aún no tenemos esos derechos plenos. Si bien hay algunas escuelas interculturales, eh, ahora en reformas que han habido en el sur de Chile, eh, hay muchos lugares donde los niños no tienen ese derecho. y Nosotros lo consideramos un derecho. ¿Por qué en Cataluña eh, un ingeniero puede ir a la universidad y aprender toda su carrera en su idioma o en el País Vasco? ¿Y nosotros qué es lo que tenemos como pueblo de, eh, de diferente que no podemos optar a algo tan básico como eso? ¿Crees tú que eh, eh, con el tiempo va a haber una revalorización desde la cultura occidental la Argentina? Mira, mira, son preguntas muy complejas, pero te voy a, te las voy a responder desde, desde el corazón. Eh, yo eh, como. Yo me siento originario de este territorio donde a mí me han parido ¿no? eh, donde he nacido, donde sí. he conocido un montón de personas donde me he relacionado con la naturaleza del lugar, con el paisaje ahora si me, si, me si me preguntara yo si creo que el mundo va a cambiar en el camino que vamos creo que no trato de no ser, eh, trato de no ser pesimista pero eh, y por ahí intento eh, soslayar algunas cuestiones que tienen que ver con la xenofobia con el racismo eh, re, tengo que reconocer de que esa impronta europea ha sido transmitida a través de la escuela a través de la historia a través de los libros y bueno y es la que cargamos como mochila muchas de las personas que vivimos en estos territorios y que discriminamos al que es moreno morocho este creemos que el aborigen es el indio y es la barbarie, o sea, eso ha sido incorporado desde desde desde la poesía misma. Eh, yo creo ser diferente y creo que hay un montón de argentinos diferentes, eh, pero hay una hay una gran mayoría que, este, que se manifiesta eh, como que si no le importara hace escasos días eh, un grupo de senegaleses en en, en Buenos Aires ha sido Este, atropellado por la prefectura, y alguien los defendía diciendo que forman cooperativas, que son monotributistas, que son gente que labura este, vendiendo lo, el producto que ellos, la mayoría, son comerciantes, como los que hay acá en Villa Dolores también, claro. y que han encontrado su lugar. Eh, no obstante, eh, hay muchos ejemplos, el caso de los hermanos bolivianos, Eh, criticando he escuchado y he leído en el periódico local eh, en, gente enojada porque por, por las ventas que por la cantidad de negocios de venta de ropa eh, de bolivianos que hay este en, en, en el centro de nuestra ciudad y, y este y, y, y nadie se quejaba cuando los bolivianos solamente trabajaban haciendo ladrillos así es lo irónico o sea es que... que hay una hay una impronta este Que, que, que realmente hay que vencer creo que la escuela creo que la educación son las herramientas eh, creo que hay mucha gente preparada eh, yo confío en mi país quiero a mi gente pero también este, también veo que hay este, eh, muchas personas eh, que discriminan y que, que tienen adentro ese gen de la xenofobia de no aceptar al que es diferente sí, lo irónico es que Eh, siempre en los discursos oficiales cuando se festejó el centenario argentino el primer de 1910 el de el de el de los 200 años argentino también en chile siempre se habló en los discursos oficiales me acuerdo haber escuchado a la presidenta cristina fernández decir que llegamos en barco en un discurso oficial del el festejo del bicentenario entonces Eh, y se repite lo que hace 100 años, cuando se, se celebraba el centenario de la creación argentina, eh, la imagen de que solo en las más bajas capas de la sociedad, en las provincias, en el interior, donde la población es minoritaria, ahí quedaban algunos rasgos indígenas, siendo que somos los pueblos originarios sociedades vivas. Hay como un manto de invisibilización eh, que es duro, Que, que, que tiene que ver también con un arrastre histórico de cómo, cómo era la colonia española, pero después en, es, en esa formación de estos estados criollos se siguió manteniendo el, esta idea de que llegamos en barco, de que solo venimos de afuera, somos una, una sociedad casi europea y si bien eso se revaloriza, cuando hay cierto tipo de migrantes que no les gusta ya no son esa sociedad entonces que que es abierta a, a una migración constante, como siempre lo ha sido Argentina. Entonces, eh, el discurso oficial eh, y de la élite eh, de, de política, hasta cierto punto es abierto a, este, a esta idea de que somos migrantes, pero después cuando ven, al, eh, como dices tú, migrantes bolivianos, paraguayos, senegaleses, el discurso se acaba. Te, te, te puedo eh, de, contar sí. una anécdota que me estaba recordando en este momento Que ha ocurrido hace escasamente una semana <coughs> Un grupo de jubilados este, eh, salió de aquí, de Villa Dolores Rumbo a Cataratas, este, en, un, en, una, en, un, en un micro eh, Antes de llegar a, a Cataratas hicieron una parada este, para almorzar Eh, bueno la gente se bajó a almorzar y todo y alguien detectó eh, un grupo de, de niños guaraníes que son los que esperan las comitivas para venderle las piezas que hacen porque realmente no no piden dinero no piden limosna simplemente quieren vender eh, los productos que hace que la mayoría son animalitos hechos en madera a mano sí. eh, Esto ocurrió, esto fue un evento que ocurrió hace muy poquito, como te, dijo, te digo, bajo la lluvia allá en, en Misiones, y bueno, uno de los jubilados detectó eh, que, eh, que estos niños eh, un poco eh, avanzaban sobre los, los, los turistas, que o sea, los jubilados que bajaban en los diferentes micros, y no tuvo mejor idea que correrlos con una gomera. Mm. Alguien, alguien vio esto y bueno se enojó con el dueño del, del negocio y el, lo que hizo el dueño del negocio es responderle, si no hay otra forma de sacarlos de acá, este, molestan constantemente a la gente que viene a comer y otra persona no tuvo mejor idea que juntar comida, que no no sé exactamente si eran las obras, Caridad. pero eran, eran comidas para darle a los niños, Eh, para lo cual este señor se enojó y este, diciéndole que no que eso estaba prohibido que no había que darles de comer porque si no no los iban a poder sacar de ahí digo es, este es un este es una, un acto vandálico bárbaro este, es. Eh, esto es este, realmente discriminación y xenofobia en la forma más cruel eh, Lo peor de todo esto no es el tipo de la gomera y el resto de la gente que se queda como mirando una película, como si esto es fuera morbo. un hecho televisivo, como una cuestión a lo cual vos no pertenecés, vos venís en un micro, ves como un tipo eh, arroja oh, eh, piedras con una gomera a niños que están intentando vender sus productos bajo el agua, bajo la lluvia. Eh, por eso un poco, no sé si te responde lo anterior, sí. y te puedo seguir contando cosas de acá, detrás de la sierra. <risa> tras la sierra y no con ni, con con niños guaraníes ni sí. digo existe en, en, en nuestro ser algo que que hay que que no sé si si, si estamos capacitados para desterrarlo porque les... me parece que no hacemos mucho por eso porque este tema de la xenofobia o la discriminación racial o cultural tendría que ser trabajado en las escuelas Trabajado profundamente, eh, no sé si como una asignatura, pero como una cuestión, porque eso a la larga, a la larga trae graves problemas y los está trayendo obviamente. Sí, yo creo que bueno el otro día compartíamos un audio con Pablo de Cristian Balker, eh, un, un programa donde él recibe a filósofos eh, en Chile y hablaba de esto de que, bueno, eh, justo el programa de educación eh, apuntaba que se quitara la materia de filosofía de, de la malla curricular ¿no es cierto? De, de las escuelas secundarias y, y él proponía entonces, bueno, y si no vemos entonces filosofía occidental ¿por qué no vemos la filosofía eh, de, del feyentún, de la cosmovisión de, de, de un pueblo como el Mapuche, que que es el eh, que buscó en, en el fomento en el desarrollo del hombre toda todo su esfuerzo lo, lo lo apuntó hacia allá y hay una filosofía profunda en eso hemos tratado de ir transmitiendo ideas paso a paso porque sabemos que estamos en un lugar donde poco se conoce, pero que eh, daba eso como una idea en el hecho de que en el fondo la superación de esa barbarie que dices tú, de, de esa atrocidad, de, de esa xenofobia torpe, brutal, eh, morbosa, eh, va con un, una base educacional que tiene que ser eh, eh, reforzada, cambiada. Porque, o si no, se va a seguir reproduciendo. Lo único que tenemos como idea es, es, es la vulgaridad que se transmite en los medios de comunicación oficiales, donde se hace una caricatura de los pueblos originarios. Y, y después, al nivel como el que hemos visto con, contra los mapuches, el hecho de calificarnos como violentistas, extremistas, terroristas... Eh, uno nunca, yo por lo menos desde niño y hasta mi edad, nunca me había imaginado que nos pudieran llegar a tratar de esa forma siendo que yo tenía una formación desde niño eh, eh, en una idea de amor sobre mi cultura, sobre cómo vemos el mundo, sobre lo que aprendemos cómo debemos comportarnos, cómo debe perfeccionarse cada mujer, cada hombre en su interior para poder trascender, hablamos hace un tiempo de cómo los mapuches, eh, el alma que tiene cada persona, que es el am Eh, la trabaja durante toda su vida para convertirla en Puyo, que es un, un, un espíritu desarrollado, un espíritu que trasciende que se convierte en una guanglen en una estrella, que deja una luz para la historia de su familia y para la historia de su comunidad entonces, ¿cómo? Eh, si uno se crió en ese entorno de tanto amor en una cultura tan profunda, tan rica, tan filosófica eh... Eh, puede ser hoy día calificado de esa manera cómo se estigmatiza una sociedad entonces la superación de eso yo creo que tiene que ser con esa transmisión con, con estos espacios como los que abren ustedes eh, para educar porque lamentablemente si no lo tenemos en el sistema educacional yo no me puedo quedar sentado a esperar es, eh, así como tuve la oportunidad de niño de aprender de mi madre, de mis tías de mis parientes, de los amigos mapuches de nuestra familia cuando se reunían y hacían ceremonias y nos educaban en nuestra cultura, espero lo mismo para mi hija, por eso el, el, hoy día ella está acá, acompañándonos eh, eh, por, porque no me pudo quedar esperando el ejercicio como el que hacen ustedes, de tener una radio para estos espacios, es el mismo que hace uno personalmente y su familia para para no esperar que no, nos traigan esa respuesta porque lamentablemente con la sequera política que tenemos en estos países que ya llevan 200 años conviviendo con los mapuches y con otros pueblos originarios y que todavía ni siquiera saben el significado de la palabra mapuche o no saben cuál es nuestro idioma o piensan que somos unos indiesitos con la pluma parada al estilo de Paturuzú entonces hay un, un nivel de ignorancia al nivel de las cúpulas del poder y del poder político ...que hace que eso se reproduzca desde ahí... ...desde esa esfera hacia abajo... ...entonces este pequeño trabajo de hormiga... ...este puente que hay que... Eh, ...todos los días hacerle un mantenimiento... Eh, ...era lo que queríamos conversar contigo... De, eh, ...de la importancia que tiene... ...del valor que tiene para nosotros... ...y sobre todo en este contexto de, de fin de ciclo... ...porque quizás para algunos... ...pareceremos locos decir es fin de año... ...pero para los hijos del hemisferio sur... ...los que están acá hace miles de años este es el fin de ciclo, ahora cuando se cierra la naturaleza en este rimu, que es el otoño, caen los árboles todas sus hojas eh, se alargan las noches y llegamos entonces al solsticio de invierno que es el el año nuevo apuchan donde la noche, es la más extensa del año, y de ahí en adelante comienza todo, ese es el ciclo natural de, de, este, de este espacio del continente de esta parte de, entre comillas, de la parte de abajo del mundo, ¿no es cierto?, del hemisferio sur Y, y en este cultural era importante para nosotros con Mailen tenerte acá. Eh, no sé si, Mailen, querías hacer alguna pregunta, porque nosotros nos hemos estirado hablando con Bastante. Carlos. <risa> Grande, Mailen. ¿Qué te parece que una niña mapuche esté acá en la radio? Ah, a mí me parece una genialidad. Eh, ojalá que no solo hubiese niños mapuches, si no hubiera niños de, de otras latitudes, de otras culturas, de otras nacionalidades. La radio, este, hemos, esta radio la hemos este, llevado adelante con un grupo de gente, no solamente Pablo y yo, sino que hay, este, hay también esfuerzo de otras personas que por ahí no están en este momento, pero siempre este, con la idea de que esto sirva eh, para entrelazar para enlazar culturas, personas, eh, que sirva también para educarnos. Si la radio solamente sirve para vender ropa o para vender comida o para vender autos, eh, quizás esa no es, eh, eh, no es una buena opción. Si solamente la radio sirve como un medio comercial, eh, me parece que estamos ahí. Hablo de la radio, de la televisión, de los periódicos, de todos los medios Eh, digo la, este, este es un instrumento eh, que vuela muy lejos que lo lleva eh, eh, eh, las ondas sonoras las lleva se llevan este a través de, de, de, de, del aire y llegan hacia lugares eh, que uno eh, ni siquiera puede sospechar ahora ayudados con la otra tecnología que es el internet quizás en este momento, Eh, y ojalá, si sea, nos estén escuchando los hermanos mapuches que ustedes tienen en, en, en otros lugares del continente y, y que no sea solamente la antenita eh, que, con que se transmite esta, esta onda de radio que llega a 70 kilómetros, sino que a través del internet podemos recorrer el planeta sí, y ojalá sí. nos estén escuchando y ojalá que esto sirva sirva verdaderamente de puente así que no sé si te contesté maillen no pero digo la idea de esta radio fue no vender este no que no que sea un ejercicio de venta para que algunos se lleven los bolsillos de, de, de, de dinero vendiendo gaseosas o vendiendo vino o vendiendo digo hay publicidades en nuestra radio pero no es ese el objeto el objeto es la educación el medio ambiente eh, el, el, el, el, la cultura o sea que Y demás está decirte que estamos haciendo lo que verdaderamente quisimos hacer siempre, que es difundir, estrechar vínculos, esos puentes que, que dice tu papá este, que él intenta hacer también. Sí, la pregunta ya... ¿Hay más preguntas? Vamos más. <risa> no. Creo que han sido extensas las respuestas ah, de, bueno, de, de bueno. Carlos y muy nutridas. Eh, bueno, y eso era la idea de este programa de extender este cutral o el fogón, este, este espacio eh, lleno del humo del fogón de, de este sur del continente. Y, y, en, y ese esfuerzo y, y esa pregunta tan eh, llena de amor de Mailén de decir... Eh, ¿qué te parece que una pequeña mapuche esté acá? Y, y para uno es un orgullo tener ese espacio de poder compartir de que esto eh, eh, o sea que no se trata de traer a, a, o, o ver los niños en un mundo de adultos porque como te decía como niño en la cultura mapuche uno tiene la oportunidad de estar dentro de la ceremonia tiene la oportunidad de tener una voz al terminar cada ceremonia en que todos tienen un espacio y, y y si bien obviamente hay, hay un, un, una conducta cultural y familiar donde ciertos temas obviamente son para adultos y, y otros para niños Eh, en general la cultura se vive hacia pleno porque en el día a día se aprende, en este fogón, en esta cocina mapuche, donde se convive mientras se preparan los alimentos, donde se convive mientras se prepara todo para la ceremonia de Cuatripanto de Año Nuevo, es algo natural, es la vivencia cultural de nosotros, de, de en el día a día ir transmitiendo nuestro idioma, nuestra manera de ver el mundo. Eh, Y, y eso es lo que uno trata de, de transmitir en el tiempo Así que te agradecemos, Carlos, por, por haber aceptado estar acá en el programa Que no es algo obvio, como decía yo de, al principio Sino que es algo fundamental que teníamos que hacer para, para también transmitir a nuestros hermanos, como decías tú Que nos escuchan en el Gurumapu, allá en, en, en el sur de Chile que nos escuchan desde otros lugares eh, a través de nuestra señal de internet de FM Sierras y, y saber eh, cómo se gesta esto porque no es por arte de magia es por el esfuerzo y la visión de un equipo como el que tienes tú eh, Carlos y Pablo Merola así que este cultural we, ha sido extendido por lo especial que tiene en este cierre de año de Huetripantu y esperamos hacer un yeyipun, una oración cuando cuando venga la, la noche de Huetripantu para esperar el Año Nuevo Mapuche, eh, para que este programa continúe pues, y ese lazo, ese puente se haga cada vez más fuerte y podamos compartir con todos los hermanos y amigos acá detrás de la sierra y del Gualmapu en general que nos, que nos escuchan. Así que chaltumay. tu Muchas gracias y te queremos, no sé si tienes algunas palabras para terminar esta conversación de Fútbol. <risa> no, eh, nada, agradecerles a ustedes y, este, y enviar un, un fuerte abrazo de hermandad eh, al, al pueblo mapuche de acá, de esta humilde emisora de radio. Y nada, eh, seguir intentando esto de, de reforzar esos puentes de amistad eh, y, y continuar eh, conociendo, ¿no? Uno, yo lo dije en un programa anterior a este que uno no puede amar lo que no conoce y me parece que el tema de eh, reconocer en las otras culturas este, eh, la belleza de su historia solamente se puede lograr eh, conociéndola. Así que bueno, eh, por ahí, si bien el idioma es, una, eh, es algo que nos separa a veces profundamente, eh, me encanta cuando este hablas en mapuche y mailén hace la, las traducciones porque lentamente nos vamos familiarizando con algunos términos y bueno eso también no es intentar este eh, reconocer a través de la de los vocablos y las voces este otras formas de, de ver y, y de pensar nuevamente muchas gracias a los dos felicitaciones me encanta el programa creo que los programas que están haciendo son este son tienen un valor eh, importantísimo y nada, seguir, eh, seguir sumando en la medida que podamos desde la radio para que ustedes sigan creciendo en este medio, muchas gracias a los dos Mañón Carlos, nos volveremos a ver Tragú Payaín y este era el primer bloque de, del fogón del de cultural en café y esperamos seguir en los próximos programas hablando del huetripantu porque ya se acerca ahora el cambio de ciclo del solsticio de invierno, el año nuevo para los mapuches el huetripantu y les queremos compartir una canción que eligió Mailén para cerrar este fogón se llama Co Agua de Daniela Millaleo mm. De mi tierra plante una flor esa flor en el estero se bañó y creció colorada en am en Nampulcafe, en nuestro segundo bloque eh, Fachanto Ñipuzungún la actualidad de, de, del Gualmapu de los sucesos que, que ocurren en, en el mundo mapuche en su movimiento político y mm, queremos recordar que se pueden comunicar a la radio a través del de, eh, teléfono eh, más 549 para los que estén en el extranjero 3544 560226 ahí pueden enviarnos SMS, Whatsapp, Telegram nos pueden escuchar también vía online por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar eh, y para la gente de Tras la Sierra por supuesto transmitimos a través del 107.9 de FM Sierras recuerden entonces el número 3544 560226 y para los que estén en el extranjero ...agregar el Más 549... Eh, ...aprovechamos con este inicio de actualidad... ...de eh, saludar a los hermanos de Radio Tinku... ...del programa Un Día... ...que nos han compartido unos audios de principio de semana... ...de un dirigente del de Sur... Eh, ...el señor Facundo Wala, eh, de, ...de su actual situación en, en el presidio... Eh, ...del cual sufre en el Sur de Argentina... Eh, producto de las demandas de su comunidad y de, y de su posición política eh, la gente de, de FM Tincu nos ha compartido eh, un audio gracias a las gestiones de Pablo Merola de, ayudando en la producción del programa eh, nuestros hermanos están en la localidad de Mina Clavero una ciudad que está ya comenzando a subir las sierras Eh, también nos ha comentado Pablo que en esa reunión la idea es eh, poder eh, extender la señal eh, FM de la radio que llega hasta lo, la, la localidad de Los Hornillos y extenderla hasta Mina Clavero gracias al trabajo de, de Radio Tinku y los hermanos del programa Un Día. Así que ahora les compartimos un audio del dirigente mapuche Facundo Guala y su situación Eh, en el presidio del cual sufre hoy. Lamentablemente hay que reconocer que ciertos objetivos tácticos del Estado se han cumplido como generar miedo en sectores de la población mapuche incluso de la población movilizada mapuche pero hay, hay ciertos sectores que evidentemente han en los que han sembrado el terror esto hay que decirlo así claramente porque lo que ellos han utilizado son tácticas de terrorismo del Estado no es decir, esto de desaparecer una persona después hacerla aparecer en el patio de tu casa y echarte la culpa a vos eso es una clara maniobra mafiosa y terrorista digamos el asesinato del Penny Rafael para tratar de echar la culpa a los mismos Peñi que se estaban defendiendo que podrían haber sido tres, cuatro Rafael igual digamos, o sea no podrían, no solamente haber sido Rafael, podría haber sido incluso Fauci Lautaro también Eh, eh, fácilmente podrían haber sido muertos, incluso Fausto podría haber muerto eh, el año anterior en la represión del mismo examen, ¿no? Por ejemplo, hoy aquí, voy a la escuela, ¿no? Hay un taller de... Hay, tenemos ciencias naturales y hay un taller de plantas. En ese taller de plantas eh, se sale una huerta aquí que hay en, dentro del penal, que es una colonia, que es un, una cárcel de mínima seguridad o, o de mediana. Y resulta que el único que me dejan salir a es ese taller que estoy autorizado soy yo. Estoy tenía problemas con el juzgado porque no me están permitiendo realizarlo eh, como sí pasó la vez anterior de mi detención anterior, el año nuevo de una manera íntegra. Quieren sacarme a mí solo al patio grande a festejar solo el huerto y de las seis de la mañana a las 2 de la tarde sin, eh, sin mi gente como si no hacerlo como corresponde, como si sí pasó la vez anterior, ¿no?, desconociendo totalmente nuestra cultura e incluso antecedentes que ya figuran en este mismo penal. Ahora también han cambiado una política de entrega de material de literatura que me, que me traían anteriormente, pasaba directamente por la revista y me traían este los libros y, y noticias, gente que me traen ¿no?, para poder este leer. Ahora tiene un control mucho más riguroso el material de lectura, me lo pasan... Eh, obligatoriamente por la escuela la cual tiene que hacer un acta para que en la escuela el servicio penitenciario no no no lo porque la escuela también tiene dos partes una parte civil de una escuela común y algunos eh, funcionarios penitenciarios que son parte de educación eh, los penitenciarios de educación me tienen que revisar eh, el, los libros y las noticias que me traen y ahí hacer un acta de viendo qué tipo de material es para eh, recién ahí entregármelo, ¿no? Una cuestión cada vez más parecida a la a la censura. Este, entonces así digamos cada vez va va endureciendo más endureciéndose más el régimen. A mí no me permiten ir a, a hacer cualquier trabajo como cualquier otro interno aquí nosotros podemos trabajar, pero yo tengo que quedarme haciendo aún, hace un año que estoy limpiando piso acá. Un rato nomás porque no nos permiten salir a otros talleres laborales que tienen el resto de los internos porque incluso si yo molestara para salir a esos talleres me, me mandarían con fuerzas especiales de servicio penitenciario ¿no? Que el grupo especial de intervención, lo mismo que me llamaron en el corte del juicio. Este, hay una serie de, de, de hostigamientos, de hostilidades, que de hecho los nuevos funcionarios me, me dicen que no, que no es en realidad intención de eso, que eso siguen en órdenes de más arriba, que evidentemente pasan por el director del penal, ...y luego llegan al director nacional del Servicio Penitenciario... ...por eso nosotros pedimos igual una solución política acorde a lo que estamos planteando... ...porque no es que es nuevo tampoco, eso pasa, pasó siempre... ...la única diferencia es que ahora nosotros nos defendemos y lo denunciamos... ...pero en todas nuestras familias tenemos un montón de muertos por la tierra... ...y impunes este y totalmente despolitizados como le decía la única diferencia es que ahora nosotros nos defendemos y pegamos el grito no porque si no seguirían siendo otros muertos más eh, disfrazados de muertos por borrachera o muertos porque no se sé, andan en un campo ajeno en una hora que no le correspondía y, y le metieron un tiro la diferencia ahora como le vuelvo a decir es, es que nos defendemos y que en ese sentido cada vez tiene que tener más calidad el discurso político y la comprensión política del proceso de lucha que está llevando el pueblo mapuche Escuchábamos, escuchábamos el audio compartido por Radio Tincu de Mina Clavero, la localidad transserrana. Eh, un, una fracción de, de la entrevista que de producción de esta radio al dirigente Facundo Wala en el sur, en su presidio, eh, bueno, él relatando eh, lo que padece en el interior. Quizás estos detalles de, de, de régimen penitenciario y la presión que vive internamente parece que fuera algo, bueno, eh, parte y fríamente se podría pensar de que es como tiene que funcionar un sistema. Pero en el fondo, todos estos detalles que él relata, de la revisión de los libros que le llevan su, sus familiares, la gente que lo apoya, Eh, es algo que lamentablemente se vuelve común en la prisión política es un síntoma de la prisión política la negación eh, de, de todo eh, derecho básico como el derecho a seguir educándose, a seguir formándose el derecho a practicar su religiosidad a pesar de, de vivir eh, en este estado de presidio eh, lamentablemente eh, esto se ha vuelto normal En Chile la mayoría de los dirigentes políticos que han estado en prisión también han sufrido esto, eh, el, el hostigamiento al ingreso de, lo, de los penales, eh, el pedirle a las mujeres que se desnuden completamente, una revisión vulgar de, de sus cuerpos. Eh, entonces es un daño psicológico, una presión, y con directrices desde arriba, como decía el Peñi, Eh, que eh, vienen más allá de, del tema administrativo que es lo que viven en los penales esta prisión política eh, es el ejemplo de cómo los estados están tratando de resolver de una manera equívoca un conflicto que es totalmente político y que, eh, eh, y que tiene que ver con derechos de un pueblo que siempre ha estado acá de, de que tiene una historia de libertad y, y que sus dirigentes hoy día padecen esto En este contexto y de, de esta realidad de prisión política que se vive acá, eh, eh, el dirigente igual hoy día se encuentra en una huelga de hambre exigiendo eh, el derecho de poder eh, realizar la ceremonia de Huatripantu de año nuevo a pesar de estar en estas condiciones eh, para generar esa presión. Hace un tiempo les compartíamos la información que también allá en el, en el Bulumapu, en Chile... En el sur, el machi Celestino Córdoba también estaba en huelga de hambre exigiendo poder asistir a su regue, a su altar, porque él es una autoridad religiosa mapuche, una autoridad en la medicina mapuche. Y, y entonces esta falta de, de voluntad eh, tiene que ver con una manera de, de ejercer fuerza, de ejercer presión psicológica hacia los líderes mapuches, hacia los dirigentes. Eh, también en torno, en torno a esto de la prisión política nos llega la, la noticia chocante y dura de, de la sentencia a cadena perpetua de los hermanos Tralcal eh, José y Luis Tralcal eh, eh, que esto sucedió el día lunes en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile a 700 kilómetros al sur de Santiago ...la capital de la región de la Araucanía... ...el corazón del Hualmapu... De, ...del territorio mapuche... ...en el lado chileno... ...y, y esta condena a presidio perpetuo... ...es un gran golpe... ...para el pueblo mapuche... ...Luis Tralcal y José Tralcal... Eh, ...condenados a más de 20 años... Y, ...y lo que demuestra... ...porque veníamos hablando en programas anteriores... cómo la, la prisión política... Eh, y, ...y la presión del Estado... ...afecta a los... ...a los dirigentes mapuches... Cómo la persecución es tan... Eh, es tan exagerada... Eh, ...habíamos hablado... ...de... ...de... Cómo, eh, ...una de las juezas que era parte de... de ...del tribunal que estuvo... Eh, ...dirigiendo el juicio de lo, ...del caso luxinger Macay en el sur... ...la muerte de, de dos colonos... En, ...en el sur de Chile... Eh, en una primera instancia eh, est esta jueza formaba parte de, de de los que dirigían este juicio y fueron y fue presionada a tal punto que tuvo que eh, abandonar eh, su trabajo en el segundo juicio y hizo la denuncia de una presión y acoso laboral, entonces est este síntoma, este manejo es ya eh, el reflejo total de de de cómo desde el gobierno en ambos países ejerce presión para seguir a los dirigentes eh, juicios viciados donde no hay no hay un derecho mínimo acá la justicia como decíamos eh, no es ciega es totalmente parcial y en estos juicios de los hermanos Tralcal que marca un hito por ser una prisión perpetua para dos dirigentes de nuestro pueblo eh, después de haber sido absueltos totalmente en el primer juicio, los hoy imputados, totalmente libres eh, hoy día hay un cambio una nulidad de juicio y se, en este segundo juicio se llega a un presidio perpetuo entonces un cambio tan radical en la decisión eh, y muestra la satisfacción desde las esferas de poder de, de dar un golpe al movimiento Mapuche pero por ese camino creo que hay un error grave porque somos una sociedad en movimiento así como mostrábamos las declaraciones de este dirigente acá en el Puel Mapu eh, de, del dirigente Wala y la realidad de los dirigentes en, en el sur de Chile eh, somos un movimiento diverso de muchas organizaciones, somos un pueblo vivo, o sea... Esa manera de organizarnos, de tener una diversidad de líderes, de que cada comunidad eh, se maneja de forma independiente, pero cuando vienen estos golpes eh, al pueblo en general, como lo decía el dirigente Tralcal cuando eh, en sus declaraciones al recibir esta condena, dice es la condena más grave que ha come, que se ha cometido después de la pacificación de Araucanía, declaraba el dirigente. Eh, ya que la pacificación de la Araucanía fue como se llamó ahí al proceso de ocupación así como se llamó acá la campaña del desierto por parte del Estado cuando ocupó el territorio mapuche eh, es una condena que afecta a todos los mapuches de, de, decía el dirigente Tralcal así que ante ante esta realidad triste los mapuches eh, bueno, esperamos que este nuevo ciclo en este en este huetripanto, en este año nuevo traiga mucha fortaleza traiga traiga pelón, iluminación para el camino de nuestros líderes, para nuestra sociedad para que hayan cambios profundos porque como decíamos en el primer bloque de este programa, nosotros nos hemos criado una cultura del amor por el hitrofil moñén por el entorno, la naturaleza en la que vivimos por la mapu, por este territorio, este país eh, y no vamos a renunciar a eso construimos desde ahí, no desde el odio ni desde la ceguera construimos desde la necesidad básica de tener un mínimo de territorio para poder pervivir, para poder mantenernos en el tiempo para que nuestra cultura nuestros hijos tengan el derecho a educarse en su idioma para que eh, tengamos el derecho a practicar nuestra religión eh, a, a, a compartir nuestra visión de mundo, vivimos en este territorio, convivimos criollos, mapuches Eh, y otros pueblos dentro de este igualmapo antiguo y podemos compartir eso para hacer un mundo mejor un espacio mejor donde habitar y para terminar este bloque de actualidad Fachanto, Ñipú, Zungún, vamos a compartir uno de esos temas eh, duros, de esos temas de, del hip hop urbano con nuestro hermano Subverso y portavoz desde Santiago de Chile dando una cachetada a la hipocresía Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada que encapuchados se tomaran las calles de manera esquemada y violenta. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia. La catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su política. Y silenciar la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos, con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenaza que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hechos. Es un robo en cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento, empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa. Que mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto que es donde impotencia En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad es la ciudad de la opulencia ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo da una consecuencia Yo tapo mi cara, duda para la realidad La violencia de verdad es capital y su esencia No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en la noche te despierta ven a dormir acá en el ghetto. Sí. y dime si hay faceta de esta realidad concreta que yo no comprendo violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente son las barreras que inventan para discriminarte son murallas levantadas para frenar al inmigrante dime quién es responsable de estas atrocidades crímenes contra la humanidad prisiones militares ayer Irak y Afganistán hoy Libia sí. niños de Palestina se asesinan casi cada día cuando el imperio identifica su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra, no les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos si en una pura sesión en el parlamento aniquilas más vidas que todos nuestros caseros armamentos pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo, violento yo, violento tu fucking bajo. que son sufrimiento y muerte para la gente de Trabajo. y donde empieza la violencia empieza desde que nacemos no en esto quedó de impotencia en la carencia de toda oportunidad la violencia de verdad es la ciudad de la oponencia y donde empieza la violencia el despertar de la conciencia solo trae a consecuencia yo tapo mi cara tú tapas la realidad la violencia de verdad el capital y su esencia cuando se va a acabar la violencia Solo cuando se acabe la desigualdad social Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las hueas, Cuando valga la pena buscar pega En vez de traficar o salvarse robando en la esquina Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos Cuando el transporte público no nos trate como ganado Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos Ahí va a terminar la violencia, te lo juro mi hermano, mi hermana Y hasta entonces solo habrá guerra. guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Yo les pregunto de dónde viene la violencia. ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿Quiénes son los violentos? escuchábamos ¿dónde empieza de Subverso y Portavoz? Este hip hop para cachetear un poco la hipocresía, ¿no es cierto? Después de esas tristes noticias desde ambos lados de la cordillera de la prisión política que viven los líderes mapuche. Y así nos vamos despidiendo en este Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu desde tras la Sierra Córdoba con nuestros hermanos Funches, los, los hijos del valle acá eh, que nos escuchan y también los que nos escuchan en todo el Gualmapu y en el extranjero a través de nuestra señal online FM Sierras comechingones.blogspot.com.ar eh, agradecemos a los que se comunican constantemente con nuestro programa a Romina que nos dejó un mensajito para el programa de la semana pasada a Guido de Villa Dolores nuestro fiel radio escucha Eh, que nos saluda y nos dice, sigan así. Bueno, también saludamos a la familia Cañullán Melín, allá en las cercanías de Imperial, hacia el campo, en su comunidad de origen, eh, a Andrés y a Pauli y a su familia, y les agradecemos por darnos la respuesta a una pregunta de Maylen, que era, ¿cómo se decía bisabuelo? Ahí en la sabiduría del campo, de la familia, nos dijeron que bisabuelo se decía Yundaco Así que tenemos la respuesta, Dako, el bisabuelo mapuche. Y nos despedimos de todos los oyentes de Tras la Sierra, agradecemos. Eh, se produjo un pequeño problema técnico en todo el pueblo de San Pedro, hubo un corte de luz, pero nos despedimos con esta grabación telefónica y nos volvemos a ver en otro Nampulcafe, viajera y viajero del Walmap. Un saludo a Liwen, Lien y Eugenio. Cagupa y Nos volveremos a ver. Saludos transserranos, Nampulcafe, viajero del Gualmapu, Marichi 10 veces venceremos. Tragupa Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.